pero hemos trabajado y, y hemos cumplido con todos los protocolos del Consejo Deliberante. Hoy la situación en Viedma, lamentablemente, es muy compleja. Eh, no sirve ni es válido decidir o decir desde dónde o hacia dónde. Lo que sí es importante es cuidar la salud. Por lo tanto, el Consejo Deliberante ha adherido al decreto del Intendente Municipal. A partir del mediodía entramos en receso administrativo, no legislativo. Eso significa que se va a seguir manteniendo una comunicación a través de vía mail o correo la comunicación que habitualmente tenemos concesales y concejalas porque en caso que hubiere presentación de proyectos o no nos alcance de un DNU nuevo, lo vamos a tratar eh, de la manera que consideremos pertinente. Siempre cuidando y respaldándonos en que entre todos y todas hasta acá hemos hecho posible y bueno, lamentablemente Irma no es una isla, hoy estamos en una situación muy crítica y hay algo que a mí en lo particular me parece que es significativamente importante y es cuidar al personal de salud. Concejal, ¿cómo evalúa el aumento de casos aquí en en la capital rionegrina? Mira, la realidad es que el aumento de casos se debe a la circulación del virus y el modo en el que ese virus actúa. Eh, basó con que hubiese un, dos, tres focos para que la sanción se haya dado. Yo no cuestiono a la ciudadanía. Yo creo que es una situación que inevitablemente se tenía que dar porque Viedma no es una isla. Y celebro el cuidado absoluto que hemos tenido los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de la comunidad, de nuestra comunidad, pero entiendo también que hoy nos toca una situación nueva de la que tenemos que estar atentos y cuidarnos. Le he visto con agrado que algunos clubes, este San Martín, que Congreso, algunos dueños de, de gimnasios, este de, de lugares gastronómicos, han tomado la decisión de acompañar el cierre de sus locales, y eso me parece que es de una altísima responsabilidad que quiero felicitar y celebrar también. Ayer hablábamos con el Intendente Pedro Pesati, y nos decía que Eh, estaban buscando tratar de pagar el menor costo posible en distintos temas, ya sea económico, social y, y también, bueno, la cuestión de la salud. ¿Cómo evalúa usted, eh, bueno, cómo puede llegar a darse este pico en los próximos días? Eh, yo bueno. creo, que va a haber, creo que va a haber un aumento de casos porque siguen habiendo, eh, hubieron conexiones. Yo celebro la, la acción, insisto, del personal de salud que ha logrado aislar a los contactos estrechos lo que no significa que en ese periodo en el que se produjo el contagio haya habido otras situaciones y, por ende, más contagios en lo sucesivo. Eso un alto número de personas las que está en aislamiento por contacto estrecho. No obstante, no sabemos si a su vez esas otras personas no tienen registro de haber estado con otros. Sí hay una gran responsabilidad porque a nosotros nos llega permanentemente la comunicación de quienes dicen bueno, mira, estuve en contacto, tal vez no fue la cantidad de horas, o etcétera, pero igualmente me voy a aislar. Eso es responsabilidad individual y eso es lo que celebramos. Y sí, tratamos de pagar el menor costo posible. Viedma, como, como hospital de cabecera, ha recibido a, a ciudadanos y ciudadanas de otras localidades. También tenemos que procurar la atención de nuestra comunidad. Por lo tanto, e insisto, proteger a nuestro personal de salud y ser responsables por esto. Hoy el receso tiene que ver con aportar un granito de arena para que haya menos circulación este, en nuestra comunidad. ¿El receso es de 15 días con posibilidad de ampliarlo? Sí, es así. Esperemos que no. El deseo es que no. Pero sí, es por 15 días con posibilidad de ampliarlo. Bien. Concejal, le agradecemos por su tiempo. No, al contrario. Gracias a ustedes. La palabra, entonces, de la concejal, de la presidente del Consejo Deliberante, Maricel Ceboli. Bueno, el Consejo Deliberante adhiere a, esta, a este decreto municipal y cierra sus puertas por 15 días.